Txaldean guztioi, lehenik eta behin, etorriztetan guztioi eskerrak eman nahi izkizuegu ezkiz, gauri part Korearen inguruko hainbat auziren inguruen arituko gara. Hau gaztatzeko, Alejandra Kaude Benoz, dakago gurekin, Koreat Gobernuaren nordezkeari berezia eta Korearekiko laguntasun ekartearen fundatzaile eta presidentean. Entonces, primero, agradecer a todas las personas que habéis venido, El Chavis Acerca va a estar aquí. Eh, vamos a intentar aclarar algunos temas sobre sobre Corea del Norte. Y para eso tenemos a Alejandro Alcá de Venus, que es delegado especial del Comité de Relaciones Culturales con Países Extranjeros de la República Popular Democrática de Corea. Y además es presidente y fundador de la Asociación de Amistad de Corea. Luego, en estos días estamos viendo cómo la tensión en la prensa coreana está subiendo por momentos la tensión, digamos, pero no nos llega mucha información de lo que pasa de verdad. Entonces, hoy vamos a intentar aclarar eh, todos los oscuros que nos dejan la, la prensa para entender no solo el país como tal, empezar a intentar entender el país como tal, sino también aclarar y entender un poquito qué es lo que está pasando hoy también en Corea, ¿no? Y al final es un país que hoy día está hablando de, de defender su soberanía, de defender su construcción socialista, y intentando, a pesar del, de los belicitas del sur, pues, de trabajar por la realificación, pero... Y sin más, mejor vamos a hacer una intervención pequeñita, Y luego ya abriremos turnos de palabras para que cada uno ya suelte de forma libre lo que, lo que le interese. Así que nada, nos dejo con Alejandro. Muchas gracias, yo. Muchas gracias por acudir hoy aquí. es Muchísima gente, no esperábamos tanta afluencia. Es la primera charla sobre Corea del Norte que organiza la KFA, también con colaboración de las CJC en Euskadi, en concreto en Donostia, aunque he visitado la ciudad hace aproximadamente unos 20 años que viví durante una temporada en Barañáin eh, tuve la posibilidad de visitar la ciudad y me alegro de nuevo de estar aquí y que haya tanto interés por Corea del Norte haré una pequeña exposición de aproximadamente unos 45 50 minutos porque no quiero ser el protagonista sino que habrán muchas preguntas mucho interés sobre el país y prefiero dar la palabra para que se solucionen al menos algunas de las dudas que, que tengan o las personas que hayan oído hablar sobre el país en cualquiera de sus aspectos. En la medida de lo posible, de todo lo que conozca, voy a responder eh, lo más certeramente posible. Primero hay que entender la posición de Corea, de dónde viene Corea, por qué existe la actual tensión, de dónde viene el socialismo en Corea del Norte. Corea era un país eh, feudalista que estaba continuamente oprimido por potencias exteriores, sobre todo por potencias imperialistas, en este caso principalmente desde China y de Japón. Es un país muy homogéneo. Un muy homogéneo donde prácticamente el 99% en Corea son coreanos, de raza coreana. Y eso ha hecho que el país haya desarrollado y haya conservado su cultura prácticamente desde tiempo inmemorial hasta día de hoy. Y es lo que le da unas características especiales al país y al socialismo que luego se aplicará con la creación de la idea socialista que llamamos Idea Chuche. Un aspecto importante en la historia moderna es la ocupación de Corea por parte del imperio japonés. En 1905, Japón ocupa Corea, toda la península, obliga a las mujeres las fuerzas como esclavas sexuales del ejército nipón, a los jóvenes y a los niños los envían las minas para extraer recursos para su industria, y básicamente durante 40 años de ocupación, de 1905 al 1945, está prohibido hablar coreano vestir con ropas tradicionales coreanas y básicamente ser coreano es ser un ciudadano de segunda clase en tu propio país, se podía sólo hablar japonés, lógicamente los japoneses era la clase burguesa y predominante y los coreanos estaban sometidos por la potencia militar en este caso del imperio de Japón. El 15 de agosto de 1945 se produce la liberación del imperio japonés, esto coincide básicamente con el fin de la segunda guerra mundial, el 8 de septiembre de 1945 se produce el fin de esa segunda guerra mundial con el famoso lanzamiento de las bombas nucleares norteamericanas sobre Hiroshima y Nagasaki entonces el imperio japonés que había ocupado una parte muy importante de Asia que había llegado básicamente hasta Singapur y que al igual que Hitler se quería repartir el mundo entre el imperio nazi y el imperio japonés llega un momento en que sus fuerzas están diezmadas el emperador Hirohito se rinde ante las fuerzas aliadas y mientras desde el norte de Corea, en la zona norte, avanzan las guerrillas comunistas lideradas por el presidente Kim Il-sung, los Estados Unidos, tras ocupar Japón, entra en Corea del Sur con todo su material bélico. La excusa era la siguiente, que existían todavía tropas japonesas en la parte de Corea del Sur y Estados Unidos ocupa Corea del Sur e instaura un control militar ...con la excusa de desarmar a los remanentes del ejército japonés. Así, en la península coreana, mientras las guerrillas comunistas avanzan por el norte, desde el sur avanzan los Estados Unidos. Y, lógicamente, llega un momento en que se encuentran, ¿de acuerdo? Se encuentran las guerrillas coreanas comunistas contra la primera potencia mundial militar, los Estados Unidos de América. Lógicamente, los Estados Unidos se quedan para siempre hasta día de hoy en Corea del Sur. Establecen sus bases militares, toman control del gobierno, instauran a un dictador, su nombre era Syngman Rhee, es un coreano que se había educado en Hawái, educado según los estándares norteamericanos, y se crea una férrea dictadura y control militar, porque lo que no querían, lógicamente, los Estados Unidos, era que el comunismo se expandiese por toda la península. Visto que era imposible seguir avanzando en la revolución debido a la presencia de los Estados Unidos, en el norte se funda el 9 de septiembre de 1948 la República Popular Democrática de Corea, mientras que casi simultáneamente en el sur se crea lo que se conoce como la República de Corea o Corea del Sur, bajo control norteamericano hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy las tropas surcoreanas están bajo control militar mando norteamericano. <coughs> Parecía entonces que bueno Corea, las familias, una nación, quedaría dividida artificialmente por culpa del imperialismo norteamericano y eh, hasta día de hoy ha sido así. Por desgracia han sido ya eh, más de 60 años que el país y las familias han estado divididas y muchas de ellas han llegado a, pues a fallecer, sus propios familiares, y no han podido reencontrar, reencontrarse por esa tragedia. Pero cuando parecía que las cosas más o menos iban a relajarse El 25 de junio de 1950, los Estados Unidos, utilizando en este caso a jóvenes surcoreanos como eh, frente de batalla, lanzan una campaña de agresión en el paralelo 38 contra la parte norte. Básicamente se infiltran unos dos kilómetros en el territorio de Corea del Norte. Inmediatamente el presidente Kim Il-sung llama la contraofensiva. Así, 25 de junio de 1950, se inicia lo que se conoce como Guerra de Corea. Esa guerra duraría tres años, básicamente finalizaría, se firmaría el armisticio el 27 de julio de 1953. Así que oímos hablar mucho de la guerra del Vietnam de los 70, de acuerdo y de la pérdida, del fracaso de los Estados Unidos, pero en verdad, antes que la guerra del Vietnam, estuvo la guerra de Corea. Y fue la primera guerra internacional que perdieron los Estados Unidos. Por eso no quieren hablar de ella. Por eso en Estados Unidos se conoce la guerra de Corea como la guerra olvidada. Así, durante tres años de guerra, que dura aproximadamente, son tres fases bien marcadas, actúan no solo los Estados Unidos, sino que participan 14 países satélites. Colombia, Grecia, Australia, aportan tropas bajo la excusa de las Naciones Unidas, aprovechando que la Unión Soviética en ese momento no se encontraba en el Consejo de Seguridad. Los Estados Unidos abusan, como siempre, en este caso, de la imagen de las Naciones Unidas para forzar a sus aliados a que participaran en la guerra contra el norte. ¿Por qué? Porque estaban perdiendo la península. El ejército norcoreano llegó a controlar, básicamente, el 98% de la península coreana. Y cuando los americanos se vieron arrinconados en una zona, que es la zona de Busan, en el sureste de Corea, mirando a la península hacia el final, cerca de Japón, es cuando utilizan a las Naciones Unidas porque ven que van a perder la guerra. Lógicamente, Corea es un país nuevo, que ya ha pasado, acaba de pasar una guerra, que no tiene una industria y tras enfrentarse al ejército japonés tiene que enfrentarse a 14 ejércitos más el ejército norteamericano, lógicamente eso es muy complicado. Las tropas tienen que replegarse, tienen que realizar una retirada estratégica y básicamente Estados Unidos junto con los 14 países llegan a ocupar casi toda la península coreana, incluida la parte norte lógicamente. Pero cuando llegan a la frontera con China los americanos no se conformaban únicamente con masacrar a los coreanos y bombardear los pueblos en Corea sino que también querían castigar a la China, la China de Mao Tse-tung. En ese momento, los Estados Unidos realizan una serie de bombardeos que matan no solo a coreanos, sino a muchos ciudadanos chinos. Y en esa segunda etapa, Mao Tse-tung llama a sus ciudadanos a colaborar con los coreanos contra el Imperio Norteamericano. Y allí se produce un movimiento de voluntarios, prácticamente un millón de voluntarios chinos, que se unen al ejército popular de Corea y que vuelven a retomar La, toda la parte del territorio norte que habían conseguido los americanos. Así básicamente nos encontramos el 27 de julio de 1953, cuando tras básicamente un año en que, de guerra donde no se movían las fronteras, Estados Unidos eh, queda totalmente desgastado por esa batalla y solicita la firma de un armisticio. Este armisticio es una tregua. La tregua significa es una pausa de la guerra, pero no es un tratado de paz. Por lo tanto, en 1953 se firma esa tregua, pero oficialmente Estados Unidos está en guerra con Corea del Norte desde 1950, hasta el día de hoy. Tras esa enfermedad de armisticio, lo que ocurre es que el norte consigue un trozo más de Corea del Sur, incluida la ciudad de Kaesong, que es una ciudad muy importante, que era parte de Corea del Sur, y se establece una frontera en tierra. Se establece aproximadamente cerca del paralelo 38 la frontera que dividirá el norte comunista y el sur capitalista. Pero no se establece una frontera a nivel marítimo. Los Estados Unidos de forma unilateral crean su propia frontera que se llama Northern Limit Line, la línea límite norte. Pero es una frontera muy injusta porque si la vemos sobre el mapa, veremos que si continuamos el paralelo 38, en vez de seguir la frontera terrestre lo que hace es subir para arriba a 90 grados. O sea, se está comiendo literalmente aguas soberanas de Corea del Norte. Y allí viene el foco del conflicto principal que llegará hasta nuestros días y que tendrá relación con las noticias que vamos a discutir más actuales sobre qué está pasando en Corea. Entendiendo un poco la historia de dónde viene esa separación artificial de Corea motivada por un imperio como los Estados Unidos, podemos... Eh, aclarar o por lo menos tener una base de, de por qué hay un socialismo en el Norte un capitalismo en el Sur. Bien. Ahora voy a comentar un poco, tras esa parte histórica, cómo es la política en Corea del Norte, cuáles son las ideas principales que regina el país. Por una parte, durante la existencia del socialismo, eh, del mercado socialista y cuando habían otros países que, que abogaban por una ideología socialista, digamos, ortodoxa o original, eh, La verdad, había muchos países, pero esos países también estaban alineados con diversas superpotencias socialistas. Las principales eran la República Popular China y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Hasta tal punto que incluso tras la muerte de Joseph Stalin en la URSS, hubo guerras entre países comunistas, como en el caso de las famosas batallas entre el propio Vietnam y la República Popular China. Así que hubo cierto control por parte de algunas superpotencias europeas socialistas sobre otros países más pequeños. Cierto alineamiento entre un socialismo y otro. Corea siempre, desde el principio, jamás se alineó con ninguna superpotencia socialista. Ni con la URSS, ni con China, ni con ningún otro. Se mantuvo miembro del movimiento de países no alineados y ni siquiera llegó a firmar el famoso Pacto de Varsovia, que como muchos sabrán, ese Pacto de Varsovia era un pacto de colaboración básicamente para situarse bajo la protección, bajo el paraguas de Moscú, principalmente. Distinciones sobre el socialismo coreano son también que desde la creación del partido se estableció que el símbolo del partido no sería únicamente la hoz y el martillo, como sabemos, la hoz representa a los trabajadores, el martillo a los campesinos sino que se incluiría el pincel. Así, el Partido del Trabajo de Corea es el único del mundo, por lo menos el primero, que estableció el símbolo de pincel porque la clase intelectual formaba parte de la Revolución. La importancia de los intelectuales, de los científicos, de los artistas en la Revolución. En otras revoluciones, en otros sistemas socialistas, es -socialistas eh, en muchas ocasiones, los intelectuales, de hecho, eran considerados como reaccionarios supone venían de familia burguesa y en casos muy extremos muy muy extremos como el caso de camboya se llegaba a ejecutar a aquellas personas que simplemente llevaran gafas porque el hecho de llevar gafas se consideraban intelectuales y como intelectuales inmediatamente eran contrarrevolucionarios así que este tipo de fenómeno de conflicto entre intelectuales con trabajadores y campesinos por otra banda o el conflicto religioso en el que hay quema de iglesias y lucha entre la iglesia Y la revolución no se produjo en Corea. Hubo realmente un frente común, un frente en el que incluso participaron personas religiosas, principalmente chondoístas, que es la religión, la filosofía tradicional de Corea, budistas y cristianos, que se unieron en torno al Partido del Trabajo de Corea para liberar al país, por una parte, y ayudar a la creación del socialismo. <coughs> Características principales también de la sociedad en Corea del Norte son la enseñanza obligatoria, que ahora ha aumentado a 12 años. No existe un solo analfabeto en Corea del Norte, que son 24 millones de habitantes. Toda la educación es gratuita, eso incluye todos los estudios universitarios. Cualquier persona con capacidad puede sacarse las carreras que quiera y todo eso lo paga el gobierno. Entonces tenemos educación totalmente gratuita, sanidad totalmente gratuita, no existe la sanidad privada en Corea del Norte... Y luego tenemos la vivienda totalmente gratuita. No existen ni los alquileres ni las hipotecas. El gobierno regala una vivienda a cada familia, sin excepción, de la que pueden hacer uso. Lógicamente no pueden especular con ella. Pero de esa manera se asegura que todo el mundo tenga una vivienda donde no tiene que preocuparse por las necesidades básicas de la, la vida. ¿no? Aparte, tenemos un sistema que se llama el sistema de instrucción pública. Los alimentos básicos, la leche de soja en este caso, el arroz, que es lo típico en Corea, son los alimentos principales, los huevos, el pollo, etcétera El gobierno abastece de todos estos productos básicos a todos los ciudadanos sin excepción, a través del sistema de distribución pública. Hay oficinas, hay tiendas, en cada distrito donde las personas presentando su documento de identidad reciben todos estos alimentos básicos. Aparte, lógicamente, existe el salario. Como hemos dicho, no existe el paro en Corea del Norte y con ese salario cada uno compra lo que quiera. Hay otras uh, cosas interesantes de conocer en Corea, como es la ausencia de problemas, importantes problemas sociales a los que estamos muy acostumbrados y que no existen. En Corea no existen problemas de drogadicción, excepto tabaco normal y alcohol, los jóvenes no saben ni siquiera lo que es la cocaína o la heroína. No hay problemas de terrorismo, ni divisiones internas de ningún tipo. No hay problemas de violencia doméstica y, hasta ahora, no se ha detectado un solo caso de SIDA. El que no haya SIDA, corroborado por la Organización Mundial de la Salud, también nos ayuda a pensar qué tipo de sociedad, qué principios tiene y la ausencia, pues entre ellas, de problemas tan graves como es la drogadicción. ¿Por qué es tan diferente la sociedad en Corea del Norte? ¿En qué se basa? Se basa en que Para nosotros somos una familia. Mientras en Occidente en los países capitalistas se fomenta el individualismo, en Oriente ha existido siempre una tradición de comunidad. Si esa tradición de comunidad le añadimos un sistema comunista, donde todo el mundo trabaja por el beneficio de todos, no por el beneficio privado, pues podemos lograr, y se logra en este caso una sociedad de este tipo, donde el interés común predomina sobre el interés egoísta o individual. Y eso es lo que nos lleva a esa idea Juche, que vuelvo a repetir, es una palabra que veremos continuamente en relación con Corea del Norte, Juche Sassang. Juche Sassang en coreano significa idea Juche, el socialismo al estilo coreano, que no es marxismo-leninismo o materialismo dialéctico a luz. de acuerdo Es una idea original que aunque bebe de las fuentes originales de Marx, Engels y Lenin, se crea un sistema político totalmente diferente, y en este caso basado en la cultura y tradición que incluso incorpora elementos espirituales de la propia tradición coreana, hace poco ha sido el festival de la luna llena, por ejemplo, y durante el festival de la luna llena que tiene mucha relación con las cosechas y el budismo eh, los norcoreanos van a ver uh, normalmente a las colinas o a los parques y rezan a la luna rezan a la luna por su salud, por la salud de su familia o porque tienen un deseo Este tipo de creencia, digámoslo así, tradicional en la cultura coreana, lógicamente, no entraría dentro de un concepto puramente materialista dialéctico. La idea yuche significa, en pocas palabras, que el hombre tiene capacidad de modificar su entorno, su destino, para que le sirva a las masas, en este caso. Y, como decimos, tiene una base socialista, pero incorpora muchísimos elementos materiales nacionalistas Muchos elementos nacionales y tradicionales del país. Otro concepto interesante es eh, Cha Jusong. Cha es la importancia de la autogestión. El tener la máxima autonomía posible. Si el país depende del extranjero en importaciones, el país nunca tendrá soberanía. ¿Por qué? Porque si el petróleo, si el metal, si el carbón tiene que ser importado, aparte de que la divisa interior Se perderá la riqueza del país si en un momento dado una potencia extranjera cierra esas exportaciones y nos quedamos sin carbón, nos quedamos sin calefacción. Por lo tanto, nos obliga esa potencia a tomar una decisión que no es soberana, sino está basada en lo que le interesa. Y ese es el caso, por ejemplo, clarísimo de Estados Unidos y España, por ejemplo. ¿Vale? España es totalmente dependiente, no solo a nivel militar o de defensa, sino a nivel político. Lo que haga, a nivel de asuntos exteriores, antes de hacer una cosa, tiene que consultar y tiene que ser del beneplácito de los Estados Unidos de América. Así que, sin cha sin autonomía, sin autogestión, no se puede asegurar la soberanía de una nación. Lógicamente, cualquier nación no puede convertirse en independiente total. No todos los países tienen todos los recursos. Pero, en la medida de lo posible, cada nación debe ser lo más autogestionable posible, autosostenible. Otro principio importante es Chong San Li. Chong San Li es el principio de que no deben existir diferencias entre altos cargos del partido y del gobierno con el pueblo. Un funcionario del partido que tenga una posición no puede crear jamás una élite o una diferenciación de las bases sociales. Debe estar siempre entre los campesinos y entre los trabajadores. Y no debe llevar una vida de lujo o aprovecharse de su posición ...para beneficios personales. Ese es un problema también que tuvo durante muchos años... ...la Unión Soviética... ...lo que se conoce como nomenclatura con K. ¿De acuerdo? Es la separación entre un politburó... ...entre unos líderes... ...que viven en sus palacios o con sus facilidades... ...separados de la realidad o del sufrimiento de las masas. Así que nuestro líder Kim Il-sung... ...desde un principio estableció... ...que cuanto más elevada sea tu responsabilidad... ...dentro del partido... ...o en tu granja cooperativa o en la célula del partido como comisario político, más sirviente del pueblo y más humilde debe ser. Y esa es una de las grandes fuerzas de Corea. El que el pueblo sabe que el líder está siempre junto al pueblo, viviendo y compartiendo su mismo destino. No está diferenciado como en una capa social diferente. Luego tenemos un último concepto también interesante e importante, que es la política Songun-Jong-Chin. ¿Qué significa Songun en coreano? Es la política de priorización militar. Si una nación no solo tiene su autogestión, pongamos que se logra una buena autogestión donde prácticamente todo se produce en el país, si no dispone de un ejército para defender sus fronteras y defender su cultura, aunque tenga una gran industria, vendrá una nación más potente, vendrá un imperio como lo sabido ha en la historia y como lo sabe actualmente, y acabarán ocupando esa nación. ¿Cuál es la forma de defenderse? Desarrollando un sistema de defensa lo suficientemente potente para que actúe de forma disuasoria contra esa ocupación. Y eso es lo que ha logrado Corea del Norte, un país con tan solo 24 millones de personas, logra parar los pies a la primera potencia mundial que son los Estados Unidos. Si no fuera gracias al poder militar que dispone ahora la República, se habría convertido ya en un Irak o en un Afganistán, en un país que ha perdido sus museos, que ha perdido sus tradiciones, que es un país literalmente ocupado, al que además le están robando los recursos día a día. Así que la historia ha demostrado que gracias a nuestra disuasión militar, sobre todo a la disuasión nuclear, Corea del Norte no ha sido invadida. Y los Estados Unidos o cualquier otra potencia se lo pensaría mucho antes de atacar a Corea del Tenemos un Tengo aquí una serie de cronología que si alguien luego le interesa podemos comentar desde dónde viene el asunto y los problemas nucleares, pero no no voy a entrar en datos muy específicos a no ser que alguien quiera comentarlos. Pero básicamente quiero decir que el, el asunto nuclear viene desde principios de 1993 y únicamente diré que Clinton, el presidente Clinton de los Estados Unidos, ya quería realizar un ataque preventivo sobre Corea del Norte y que a raíz de ese ataque preventivo, precisamente para evitar la guerra en Corea, Corea del Norte se retira del tratado de no proliferación nuclear como medida y comienza a desarrollar su potencia de nuclear. Gracias a eso, estamos hablando ya de... estamos a 2013, estamos hablando de 20 años, 20 años de problema nuclear con Estados Unidos... Gracias a eso, eh, a día de hoy, Corea no ha sido ocupado o invalida, como en el caso que comentábamos de otras naciones. Incluso de naciones que supuestamente eran amigas o ya pertenecían al club de los buenos, como era Gaddafi y Libia. Una vez desarmado el país, una vez supuestamente incorporado dentro de la comunidad internacional, el país se ocupa para extraer sus recursos y a controlarlos. Básicamente, también como datos diré que en el 2006 se produce la primera prueba atómica en Corea del Norte, el 25 de mayo de 2009 la segunda y muy recientemente la tercera prueba nuclear. Las pruebas nucleares eh, normalmente van ligadas a la capacidad de misiles, lógicamente de nada vale si uno tiene la capacidad nuclear pero no puede golpear en un momento dado a su enemigo para poder llegar sobre territorio norteamericano, entonces... Corea del Norte es un país muy avanzado en tecnología de cohetes, en el caso civil, y misiles, en el caso militar. ¿Pero qué ha sucedido en la actualidad? Pues básicamente los Estados Unidos con sus sanciones y abusando al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas ha estado imponiendo, intentando asfixiar la economía de Corea del Norte y llevándola hasta un momento muy crítico. Ahora mismo la tensión en Corea es total, puede estallar la guerra mundial, completa la guerra total en cualquier momento y eh, Corea del Norte siempre actúa como un espejo de la política norteamericana. Si Estados Unidos se quiere acercar, quiere negociar nuestro gobierno está siempre dispuesto pero si Estados Unidos intenta imponer sanciones o presionar al país para que abandone su sistema político o su soberanía está muy equivocado. El problema es que los americanos nunca aprenden y la historia se repite cada medida que Estados Unidos toma en contra de Corea del Norte, bien sea para asfixiarla internacionalmente o como presión militar, será respondida de forma más contundente por la República. Y los dos últimos casos son, tras el lanzamiento del tercer satélite artificial que lanza Corea del Norte, y el doble rasero de las Naciones Unidas, porque a ninguna nación se le sanciona por lanzar satélites artificiales, pero ellos lo hacen contra Corea, porque no quieren que Corea pueda evolucionar económicamente entonces se aplican unas sanciones como respuestas a sanciones originales se declaran nulas las conversaciones a 6 bandas ¿eso qué significa? Corea del Norte no va a negociar su desnuclearización a no ser que Estados Unidos empiece por quitar sus propios 6.500 misiles nucleares que tiene así que puede hablar mucho de otros países cuando no son sólo el mayor productor de misiles nucleares, sino el único que los ha usado contra la población civil en Japón. Por lo tanto, no creemos ya en esas intenciones de Estados Unidos. Sabemos que usa su argumento nuclear para controlar el mundo y, por lo tanto, las conversaciones a seis bandas para retirar las armas nucleares de Corea, tras la nueva imposición de sanciones, se declaran totalmente vacías. O sea, se declaran totalmente canceladas. Tras lanzar el satélite, que es un satélite meteorológico, por una parte, el satélite norcoreano, que va a prevenir inundaciones para la producción de grano, es muy importante en Corea, la producción de arroz, sobre todo, y además es un satélite que nos va a ayudar, nos está ayudando a encontrar recursos minerales que a su vez proporcionarán un gran a, alivio económico al país, porque esos minerales preciosos se exportan y mediante esa exportación conseguimos euros y dólares con los cuales podemos comprar cosas al exterior. Así que es una parte muy importante. Los satélites, los satélites artificiales, en este caso, son muy importantes para la economía de un país. Tras lanzar ese satélite, eh, la República toma esa determinación como respuesta. Y más recientemente, tras el tercer, la tercera prueba nuclear bajo tierra, eh, se vuelve a reunir el Consejo de Seguridad, bajo presión sobre todo de los Estados Unidos. Estados Unidos ofrece una serie de favores económicos a China para que vote a favor, De la resolución y se imponen todavía más sanciones contra el país de todo tipo incluidas que pueden usar eh, armamento militar corbetas acorazados para parar los cargueros que transportan mercancías y de nuevo pues vuelven a ser medidas para intentar asfixiar totalmente al país y que se vea obligado a aceptar el capitalismo tras esas últimas medidas la decisión inmediata ...del ejército popular, de la comandancia del ejército popular... Y de, la, ...y de la Asamblea Popular Suprema... ...es declarar nulo el armisticio del que habíamos hablado... ...y estas son las noticias más recientes... ...de hace tres, cuatro días con mucho... ...así que el armisticio que se firmó el 27 de julio de 1953... ...entre los Estados Unidos, Corea del Norte y también firmó China... ...queda totalmente invalidado... ...¿qué repercusión tiene esos efectos prácticos?... ...en verdad ese acuerdo... Era papel, mojado. era papel mojado porque los Estados Unidos han estado incumpliendo ese acuerdo de forma regular introduciendo arsenal militar en Corea del Sur incluyendo misiles nucleares norteamericanos desde los años 70. Así que en verdad poca validez tenía el acuerdo de armisticio, pero ahora adquiere una especial relevancia porque se han cortado las comunicaciones entre Corea del Norte y Corea del Sur en la zona de Panmunjom y se declara nula lo que se conoce como zona desmilitarizada. ¿Qué es la zona desmilitarizada? La zona desmilitarizada son dos kilómetros de frontera, en el norte y en el sur, que se utilizaban como territorio neutro, por decirlo así, para evitar conflictos. Porque claro, al estar cara a cara entre los Estados Unidos y Corea del Norte, puede haber un conflicto fácilmente. A cualquiera puede disparar, o incluso occidentalmente se puede disparar un arma, y eso puede escalar, ...hasta con perseguirse en una guerra completa. Por eso la situación es tan crítica. Al no existir ahora esa zona desmilitarizada... ...existe solo la frontera. Mientras los Estados Unidos siguen insistiendo en que... ...la frontera marítima es la que ellos declararon en 1953... ...esa NLL que hemos hablado. Ahora mismo, a día de hoy... ...los Estados Unidos han movilizado un portaaviones... ...con más de 100 misiles nucleares en la frontera con Corea del Norte además de submarinos nucleares y aproximadamente unas 30.000 tropas, incluyendo soldados del de Reino Unido y Australia, que junto con los surcoreanos se supone que están realizando maniobras que ellos dicen que son defensivas. El problema es que las maniobras supuestamente defensivas se están realizando a día de hoy en la misma frontera. Así que si uno se supone que se está defendiendo, lo último que piensa es en provocar a la otra parte en las fronteras o hacer fuego real sobre la parte norte que desembocaría en una respuesta por parte del norte. Tienen mucho territorio para hacer esas maniobras, pero ¿a dónde se han ido? A la zona más caliente, justo a esa misma frontera, en el punto donde quieren provocar al ejército de Corea del Norte para intentar imponerse ¿eh? imponerse militarmente. Así que lo que pasó en el 2010, el famoso caso de la isla de Yongpyon, donde hubo un bombardeo sobre la isla, ese bombardeo que se produjo sobre una isla surcoreana fue precisamente por este mismo motivo. Fueron maniobras militares donde los surcoreanos dispararon varios obuses contra la parte norte. Al caer esos obuses en territorio norcoreano, se advirtió en tres ocasiones. Si vuelven a disparar artillería contra territorio del norte, responderemos hicieron caso omiso y como respuesta se dispararon varios misiles contra la base de artillería que quedó totalmente destruida, donde fallecieron dos marines surcoreanos y dos trabajadores que estaban en la base en ese momento, que trabajaban en la expansión de la base surcoreana. Luego, lógicamente, Corea del Sur no dio respuesta militar ni lo hicieron los Estados Unidos porque sabían perfectamente lo que hacían y sabían lo que podría pasar. Y así pasó. Ha ocurrido y volvería a ocurrir si lo vuelven a hacer a día de hoy. Por eso la situación es tan tensa y puede estallar en cualquier momento la guerra total, que incluiría, en el caso de Corea del Norte, el ataque sobre las bases norteamericanas en Okinawa, en Japón y en la isla de Wang, en Corea del Sur, lógicamente, y uh, se produciría, pues, lógicamente, habría muchas bajas y un desastre total. Pero lo que no va a hacer Corea del Norte es permanecer con los brazos cruzados cuando un país está intentando violar su territorio. ¿Cuál es la política un poco actual del gobierno? La política actual es que una vez el país ha desarrollado su economía, perdón, su nivel político y militar a gran escala, una vez se ha convertido en una potencia económica, militar y nuclear, se pueden centrar los esfuerzos en el aspecto económico. y al país está seguro. Si intentan atacar, habrá capacidad para defender el país. Así que todos los esfuerzos en la industria y en la economía es sobre todo en el desarrollo, principalmente de la industria ligera. Porque hasta ahora ha existido una gran industria pesada relacionada lógicamente con la industria propia del armamento. Todo el armamento se produce en el propio país. Los tanques, los submarinos son norcoreanos, los fusiles, la munición son norcoreanos. No se importan de otras naciones. Eso permite que pueda existir esa autodefensa. Pero una vez el país tiene esa industria pesada, potente, precisa de una industria ligera para mejorar la calidad y la vida del pueblo. Y eso es ahora mismo donde todos eh, los esfuerzos se están poniendo. E incluyen, como veremos alguna de las fotos aquí, la reciente entrega de más de 100.000 viviendas a todos los ciudadanos. Que un gobierno en poco tiempo pueda preparar 100.000, 150.000 viviendas, de categoría que sería un equivalente casi de lujo a, al pueblo de forma gratuita significa que el gobierno está generando más riqueza y tiene esa capacidad de construcción. Si viéramos Pyongyang, hace la capital de Corea del Norte, hace tres años ahora, veíamos una diferencia abismal, totalmente abismal. Partimos de una crisis muy severa, una crisis y una hambruna muy severa que azotó al país del 1995 al año 2000-2001, a la economía se empieza a recuperar Y el Pyongyang de hoy, de hecho, incluso comparado con muchas otras ciudades modernas, eh, es realmente impresionante. Yo estoy en Corea normalmente cada dos o tres meses, como máximo. Lógicamente he pasado la época de la ardua marcha, donde he estado ayudando al país con todas mis posibilidades. He visto lo que es. He visto a gente fallecer en sus puestos de trabajo, únicamente por sacar el país adelante. Y realmente cuando cada vez que vuelvo al país, aunque hayan pasado solo dos o tres meses, puedo ver nuevas edificaciones, nuevos supermercados con todo tipo de productos y puedo comprobar que a nivel económico el país está evolucionando muchísimo. Mientras en Occidente hay una crisis muy importante, en el socialismo norcoreano la economía está subiendo de forma considerable. Finalmente quiero dar unos toques también sobre reunificación de Corea. Corea quiere la reunificación, por supuesto. Los norcoreanos, los surcoreanos son hermanos. Y aunque haya una diferencia política, las familias están divididas y queremos la reunificación de Corea. ¿Cómo se puede producir una reunificación cuando hay dos sistemas políticos tan diferentes? Pues dejando las ideas políticas aparte, respetando mutuamente los regímenes políticos existentes y centrándonos en lo que nos une en vez de en lo que nos separa. Esa es la clave de la reunificación de Corea. Básicamente, son tres principios muy importantes, mediante los cuales se podría crear una confederación. La idea es crear una confederación de un país con dos sistemas políticos. En el norte continuaría la idea Juche, en el sur el capitalismo. El punto número uno es la reunificación sin interferencias del extranjero. Corea debe buscar la reunificación mediante sus propias fuerzas, evitando la injerencia de otras grandes potencias que tienen intereses en la zona sobre todo Estados Unidos. Esto lo llamamos Uri Min, Uri Min Chokiri. significa por nuestras propias fuerzas. Lo siguiente es una gran unidad nacional por encima de la diferencia ideológica, lo que acabamos de comentar. Dos personas pueden tener ideologías diferentes. Eso no significa que no puedan dialogar o que puedan hacer algo juntos. ¿De acuerdo? Por lo tanto, la diferencia ideológica, siempre que sea respetada, en muchos otros aspectos se puede trabajar conjuntamente. La tercera es una reunificación pacífica, sin armas. Esa es la clave de la reunificación que consta, lógicamente, como dice la propia idea, no es cuestión de obtener una reunificación aniquilando o matando a tu vecino, sino precisamente de forma pacífica. Estos principios, que parecen muy complicados, en verdad se han llevado a cabo y se han llevado a cabo desde el año 2000 hasta el año 2008. primero con el presidente surcoreano Kim Dae-jung, premio Nobel de la Paz, que ya falleció. El 15 de junio del año 2000 se encuentra con nuestro líder Kim Jong-il y se establecen las bases para la reunificación. Y después, con el siguiente presidente surcoreano, presidente Roh Moo-hyun, que oficialmente en Corea del Sur se suicidó, no oficialmente fue ejecutado por determinadas fuerzas políticas. Así que esos dos presidentes surcoreanos, durante básicamente ocho años la última reunión se produce el 4 de octubre del 2007 en que el presidente surcoreano visita Corea del Norte y se avanza en la reunificación se producen ocho años que no se habían visto jamás en la historia de Corea desde la guerra teníamos dos vuelos directos, como mínimo dos, han llegaron a haber hasta cuatro vuelos directos entre seúl y Pyongyang, las capitales todos los hoteles en la capital estaban llenos de surcoreanos, estudiantes religiosos, profesores porque se efectuaban reuniones y seminarios a todos los niveles con vistas a la reunificación. Desde el año 2000 se abrió el primer parque conjunto entre Corea del Norte y Corea del Sur, que se llama el Parque Industrial de Keesong. Está justo en la frontera, donde ahora mismo, después de 13 años, ya llevan 13 años trabajando 123 empresas surcoreanas con prácticamente 50.000 trabajadores de Corea del Norte. Así que se está trabajando entre el norte y el sur desde hace más de 13 años y ese Trabajo piloto era precisamente la muestra de que Corea podía ser unificada y que, manteniendo ese respeto, Corea del Sur del sur y Corea del Norte podían convivir. ¿De ese es el único proyecto que queda en pie. ¿Por qué? Porque es un proyecto empresarial y los lobbies empresariales en Corea del Sur tienen mucha influencia en política. Por eso todavía no ha sido desmantelado. Es el único proyecto de reunificación que queda vigente desde el año 2000 Y que el presidente, Lee Min-bak, el presidente que se acaba de ir de la Casa Azul, lo que se conoce como Casa Azul en Corea del Sur, este presidente destruyó todos los acuerdos que firmamos durante ocho años. Así que durante el liderazgo de Lee Min-bak, presidente ultraconservador y proamericano, durante esos cuatro años de mandato logra destruir todo lo que se había avanzado y crear un clima de tensión Eh, terrible que ha llegado hasta nuestros días. Lo que está pasando ahora mismo es consecuencia de su propio liderazgo porque, de hecho, la nueva presidenta surcoreana, Pak Kun-e, que es una mujer de su propio partido, aunque desea también, según su programa político, acercarse al norte, todavía ni siquiera ha podido formar un gobierno. Tiene muchos problemas internos y el gobierno surcoreano no está todavía determinado. Así que veremos en los próximos meses si la situación mejora si se crea ese gobierno que realmente es partidario de la unificación y si deja el gobierno surcoreano de servir a Estados Unidos para convertirse en un gobierno independiente. Y ese es un poco el origen de dónde viene el tema de la unificación cuál es la situación actual con Corea del Sur y cuál es el sentimiento por parte no solo del gobierno sino del pueblo norcoreano y surcoreano. Finalmente... Eh simplemente decir que creo que más o menos llevamos el, el tiempo ¿no? vale, vale, perfecto Digamos, vale. pues eh, comentar que dentro de la, de la unificación o de la acción de avanza al país lo que va a pasar en los siguientes años es que va a haber una un interés comercial por parte de los vecinos asiáticos para desarrollar el comercio así como incluso Rusia o China hayan aprobado en el Consejo de Seguridad, este tipo de sanciones contra Corea, por una parte aparentan aparentan este eh, esta, el ir en contra de Corea del Norte, pero por otra parte están realizando negociaciones con nosotros. Tenemos el caso de China, en concreto, una nueva zona industrial que está situada en la frontera, en las islas de Huangungpyeong. O sea, entre Corea del Norte y China se ha establecido una nueva zona industrial donde están invirtiendo cientos de millones de euros las empresas chinas. Así que, por una parte, implementan esas sanciones, pero por otra, lógicamente, les interesa el aspecto comercial. En el caso de Rusia pasa un tanto igual. Se ha establecido ya la unión entre el transsiberiano y el transcoreano, la línea férrea está unida, y en pocos años, en muy poco tiempo, de hecho, vamos a ver que la logística que antes venía en barco desde Japón o Corea del Sur hacia Europa ahora pasará, irá en tren, Tarda menos tiempo, es más rápido el tren que el barco y cuesta menos dinero. Y todos esos cargamentos pasan, quieran o no, por territorio norcoreano. Eso va a representar dos ejemplos claros que se están poniendo en funcionamiento y representará millones de euros en beneficios para la República que quieran o no van a tener que contar con ella. Así que eh, cuando oímos noticias o vemos que a lo mejor un país toma una decisión, eh, las cosas no son tan superficiales como parecen. En cualquier caso, cuando leemos noticias sobre Corea del Norte, hemos de tener siempre presente que el 90%, el 95% o son falsas o simplemente son medios de propaganda. Muchas de las personas que escriben libros sobre el país ni siquiera han estado jamás en Corea, desconocen la situación real o son personas que desde sus despachos, en Washington o en Seúl, están escribiendo historias o suposiciones. Un ejemplo claro es que cuando el gran líder Kim Jong-il falleció, Había muchísimos analistas y muchísimos periodistas que hablaban de un cambio, de una introducción del capitalismo, de una apertura, etcétera Y como hemos visto, no es así. No es así absolutamente para nada. De hecho, eh, en este caso, el comandante Supremo Kim Jong-un está continuando absolutamente las órdenes y la política que ha existido en el país. Así que, políticamente, Corea del Norte va a continuar su socialismo sin injerencia de otros países, defendiendo su soberanía y, en cualquier caso... ...fiel a las ideas originales del presidente Kim Il-sung. Va a continuar como país socialista, como país de idea yuche... ...y uh, desarrollará su economía y su industria a su manera. Cualquier persona que se acerque al país, con respeto, con buena intención... ...es siempre bienvenido y se va a encontrar a uno de los pueblos más hospitalarios del mundo en Corea del Norte. Ahora, cualquier persona que venga a imponer su cultura, a imponer su ideología a la soberanía del pueblo coreano se va a encontrar realmente con una fortaleza, pasa que Estados Unidos y otros países están demasiado acostumbrados a aprovecharse de otras naciones y tendrán que aprender, por las buenas o por las malas, que no se pueden imponer a la soberanía norcoreana. Ya creo que con esta introducción es suficiente para tener unas pinceladas sobre diferentes aspectos del país y es mejor que comencemos con la tanda de preguntas que iremos resolviendo. ¿no? se me las manos. Gracias.